Acabamos de ver la obra La Laguna, se está presentando los domingos ocho y media en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960 y tenemos el placer de estar hablando con Agostina Luz López, que es la directora y la ideóloga de la obra. Bueno, contanos más o menos cómo surgió la obra o qué era la idea, qué era lo que querías transmitir. Bueno, eh, la obra surgió de una imagen que yo tenía que era de o sea de viajes en auto que yo hacía con mi papá y mi hermana mayor cuando éramos chiquitas y porque mis papás estaban separados entonces como esas salidas con mi papá nosotras solas y algo de el paso del tiempo entonces como que el, a partir de eso surgió la imagen de la obra y ahí fui como desarrollando todo este vínculo entre el padre y sus dos hijas y como cómo se relaciona de manera diferente con las dos cómo son las dos como las dos lo quieren de maneras distintas, como explorar este vínculo de el padre y las hijas. Mm. Bien, bien. ¿Por qué la laguna entonces eh, era la pregunta. Y la laguna como fue surgiendo medio como espacio, la idea era como una parada en el medio de la ruta mm. y fue surgiendo medio naturalmente este espacio donde como el padre se iba a caminar y como se metía en encontraba este espacio donde de, donde medio que sucede como su transformación. Mm porque después cuando bueno, para completar esto lo de la laguna y surgió medio como parte del paisaje y después como que esa idea se fue profundizando, como que hay algo de la laguna que es agua estancada y ellos están estancados en el medio de la ruta y también hay algo estancado en relación al crecimiento, como un padre que no puede crecer, que se que sigue siendo medio un niño eternamente también el agua como el lugar donde como el agua que nos reúne a todos no como que hay algo medio simbiótico en esa relación entre sus padres y sus dos hijas como unidos en un mismo paisaje, ¿no? Claro. Que, y eh, que más había tantas razones por las que se llame la laguna. Eh, y eso, como el espacio de la transformación también, donde los personajes van y suelten como una una suerte de liberación. Ajá, uh -huh. uh -huh. Ahora por ahora tengo estas por ahí hay más pero nada ahora ya tan rápido se me ocurre Claro, claro, bueno, te llevaron te llevaron varios motivos. Bien. Sí. El respecto de la de lo, de lo escenográfico, digamos muy llamativo e eh, interesante lo que cómo se usa un medio auto sí. que a su vez como de alguna forma va girando sí. también marcando momentos Eh, ¿cómo se te ocurrió plantearlo de esa forma? al principio la idea era como que sea un auto normal y como con la escenógrafa ella me decía no, no me gusta esa idea, en parece ella se hizo muchas veces en teatro, ah. y me, gustó, me decía bueno mitad de un auto me gusta y claro. empezamos a pensar como medio que sea la parte de atrás del auto como dar la imagen de algo que está en movimiento, como si vos ves un auto desde atrás es como que ves la posibilidad de que avance, pero está detenido. Entonces empezamos a jugar con esa imagen, como algo que movi que tendría que estar en movimiento, pero está detenido, relacionándolo con la idea del estancamiento, del crecimiento de de estos personajes y como que después fue surgiendo la idea de los giros, como para darle más dinamismo, también es una idea medio cinematográfica en relación a que podría ser como que la cámara tiene un plano distinto de ese sí. auto, y como que eso también nos fue encontrando, fuimos encontrando como distintas escenas, como que lo otro sentíamos que iba a aburrir en algún momento esa imagen claro. del auto de atrás solamente. Claro. Entonces se volvió como algo hiperrealista, porque la, la mitad del auto es real, claro. pero a su vez tiene algo súper artificioso, que es lo que los actores mueven, esa escenografía, claro. Claro, tal cual, tal cual. Bien. Bien. Bueno, y eso también te, me me robaste de pronto, pero cómo laburaron desde como los actores, o sea, porque es, fue todo eh, al mismo tiempo todo este proceso, ¿no? Sí. Cómo cómo de, de golpe le dijeron, "Bueno, ahora va a haber medio auto." Lo, fue y como que yo les iba contando algunas ideas de escenografía y cuando llegó el auto fue como, uh, bueno, ensayamos medio año sin, sin eh, la escenografía y ahora es como incorporar eso, mm. pero como vas incorporando escenas, viste, claro. como que todo, como incorporas el vestuario, todo como de a poquito claro. se va sumando hasta que uno llega acá al teatro y hace la puesta de luces que sería como el último claro. paso antes de terminarlo, pero el trabajo con los actores no sé, fue eso como muy de a poco, ensayamos un año entonces como que íbamos descubriendo, como a medida que ensayábamos qué era la obra, no es que yo tenía una idea preconcebida y como bueno, tienen que hacer, era como juntos descubríamos la cosa. Bien, digamos. fueron jugando también eh, con esto de, de ir descubriendo el, el guión, sí, Entonces, eso, tal cual, sí. bien, como bien. darle, que, como qué significa ese texto, cómo, cómo se actúa. Bien. Eh. Bien, bueno, el hilo conductor sería este este estancamiento, con lo cual imagino todo el material lo habrán ido filtrando en función a esto, sí. a esta idea. Sí, yo creo que lo más importante igual de la obra, ya como que hoy justo terminamos nuestro quinto mes de función, que me doy cuenta que lo más importante de la obra igual es como este vínculo, ¿viste? Como algo de esta relación entre este padre y estas hijas, y eso es como me parece lo más atractivo de ver. Sí, eh, sí, sí. sí sí, es borde, la relación es border desde sí. el principio, ¿no? <risa> no, está tratando de ver que, si... Uh -huh. sí, sí digamos padre hijo o padre hija en este caso padre hijas eh, sí. donde la relación es muy border entre sí. ese, ese padre y esas hijas y donde... sí, sí, como que hay algo todo el tiempo de ese límite del amor no sí, que exacto, por ahí uno lo ve desde afuera que hay y, y, ah, y como que te, a veces bueno me parece que personas que me dicen, ay, me incomodé mucho toda la sección <risas> y mucho los hombres pasa claro. no sé por qué pero me, me wow. llega más el comentario de hombres que de mujeres Bueno, en los tabú, ¿no? Claro. Que, que hay de todo esto. Sí, pero bueno, igualmente sí, eso está todo el tiempo en la hora presente, mm. como esa incomodidad de, pero a medio, viste, como cuando a veces vas a una casa y espi... como y los conoces mucho y espías medio la intimidad de tu familia que te da también un poco de una familia digo que no es la tuya, y que... que te da un poco como de incomodidad decir, ay, se tratan así, son así, viste como, no sé, como que hay algo de, de ver a su familia, a una familia funcionando que para mí Te, te da incomodidad porque las familias son muy raras, muy... Las hilachas como... del otro, ¿verdad? Sí. Las hilachas del otro, sí, sí. sí claro. Tal cual, tal cual. Bueno, eh, algo que sientas que que que falta mencionar y que, porque eh... también no quiero contar tanto para que también quede algo de misterio dentro de lo que sí. habla, pero digo, eh, no, no, solo eso, como que me parece que que que nada, que tiene como diferentes cosas que a mí me interesaron trabajar, como algo de la puesta y la escenografía en relación a las luces, que me parece que es como un trabajo que está muy bueno. Sí. Y ellos los actores también como no sé, me gusta su como la sensibilidad con la que cada uno sí. encarna su su personaje y y nada y esto como como que por ahí en teatro hay muchas como obras de teatro con la madre pero no tantas para mí con el padre entonces claro. me parece que es como una obra que está buena en ese sentido como explorar claro. explorar más el rol el rol del padre y por ahí está bueno que es desde el lugar de una mujer viste como que no sé como para mí mucha gente me decía no para mí no es que hay que para mí eh, digo era un halago o algo que estaba bueno que no se no se veía tan Se lo veía un padre, ¿entendés, no? A un hombre dirigido por una chica, como algo de, de eso, pero que igualmente me parece que está bueno como la mirada de femenina sobre el padre. Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Y bueno, eso. Bien. Bueno, acá viene la parte del mangazo. Ofrenda. Una ofrenda, a ver. Una ofrenda el, urbana. El... Ay. <risa> bueno. Eh... O esto de que contás de que esto surgió de tus viajes. Mm. Eh, por bueno, uno que Ah, venido, no, sí, bueno yo me acuerdo mucho cuando no vez en Estados Unidos vamos bienvenida eh, sí, que sí, es mundial estoy sí. el, a los seis años viajé por primera vez a Estados Unidos con mi papá y mi hermana era la primera oh. vez que yo viajaba en avión y fuimos a Disney <ríe> eh, eh, y eh, me acuerdo mucho como que mi papá alquiló un descapotable rojo como que era era muy la época uno a uno <ríe> como y y nada me acuerdo mucho como de esos días y escuchando Gloria Trevi como que como que después me lo acuerdo ahora y me parece muy bizarro como mi papá yo seis años mi hermana ocho y escuchando los tres Gloria Trevi como y yo como que tengo el recuerdo infantil de que me encantaba Gloria Trevi como me parecía una genia y después como que escuché las canciones y son re medio zarpadas para una nena de seis años Bueno, algo de ese universo me parece que... ¿eh? Sí, se acá. No, no. Y todo esto es culpa de Gloria Trevi Claro, sí, sí, sí, algo de efecto Gloria 3. ¿eh? Bien, bien, bueno. Bueno, 3 en cuenta. Sí. Bueno, mil gracias bueno, por, por... bueno decirnos estaríamos... a la obra? La ah, obra perdón, la... no, por favor, sí, sí. Bueno, sí, dilo, dilo. está los domingos 8 y media en el camarín de las musas bien. y es Mario Bravo 960. Perfecto, van a seguir? Sí, seguimos por ahora. Perfecto, sí. perfecto, bueno, a venir. Bueno, Muchísimas gracias. gracias.